Ho ho ho! No voy a poder. Es mi amor. Pero sé realista, él no te quiere. Es mi amor. Es un idiota. Pasa de él. Es un fil de putana. Él no te quiere. Yo lo sé. Está con otra. ¿Y cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saberlo? La otra soy yo. Soy yo. ¡Gracias!